Bien. Toda la mañana. Bueno, te queríamos consultar por un par de temas al menos.、Eh, puntualmente sobre este ataque que ha sido denunciado a un trabajador del hospital Lucio Molas, sobre todo porque el gremio, la Asociación de Trabajadores del Estado, ha formulado algún cuestionamiento público y ha hecho su interpretación del hecho. Te pregunto primero, si quieres, relatame cuál es la versión que tiene la fiscalía y si、bueno. es un intento de, de homicidio, como plantea el gremio. A ver. Bueno, mira, obviamente, digamos, lo que planteé Ate, respondiendo, digamos, a un pedido de, de su asociado, es respetable en el marco, obviamente, de, de la asociación sindical. Cada uno tiene su versión de los hechos y, y nadie es quien para, digamos, para objetar cualquier tipo de situación que quieran, que quieran decir o exponer en los medios, ¿no? Obviamente, yo soy respetuoso mucho de, de las declaraciones. Lo que te puedo decir en principio es que obviamente nosotros, digamos en Fiscalía,、eh, recepcionamos una, una, una denuncia, concretamente a través de la seccional segunda, donde me ponen en conocimiento que en el hospital, en el nosocomio en el Lucio Molas, había sucedido un tipo de altercado entre dos personas, ambas mayores de edad, en donde obviamente me, me ponen en conocimiento de lo que había sucedido.、Eh, en ese sentido, obviamente, Tomo las actuaciones al día siguiente de, de, digamos, de este hecho. Esto fue en horas de la mañana, aproximadamente a las 12 del mediodía.、Eh, al día siguiente se le recepciona la declaración de imputado a quien presumiblemente había sido quien habría p r o s p e r i d o las amenazas y quien había este, producido algún tipo de, de lesiones hacia la otra persona. Y, y en la rapidez y en la inmediatez se solicita digamos, al juez de control、eh, una medida de. Una medida de, de protección, digamos que se, se saca tenor de la 27.372, que es la ley de víctima, en donde por el término de 30 días, digamos, esta persona que está supuestamente denunciada y que la vamos a investigar por un hecho, concretamente,、eh, no se puede acercar y no puede, digamos, molestar ni, ni perturbar al denunciante,、eh, los cuales obviamente trabajan en el mismo lugar. Uh -huh. Eso en principio, o sea, eso se hace protocolarmente,、eh, una denuncia más que ingresa, digamos, al sistema,、eh, al sistema penal, y se, en la rapidez y en la inmediatez se hace、eh, a efecto de salvaguardar la integridad física de, del denunciante,、eh, se solicita esta medida para que cese. Después, obviamente, vos arrancaste la, la nota diciendo que habían hecho algún tipo de declaraciones. Bueno, o sea,、eh, en este sentido hay dos versiones. Obviamente, la versión del denunciante y la versión del denunciado. Es decir, que nosotros partimos de la base, digamos, de, de lo s que nos pone en conocimiento la prevención policial.、Eh, nosotros, obviamente, tomamos como base una actuación policial que, que se escribe y, y luego, a, con el devenir de los días, vamos a ir recepcionando declaración y vamos a ir aclarando qué fue lo que sucedió. ¿Hay testigos? Hay testigos presenciales, obviamente esto sucede en un, en un room digamos, que es de descanso, en una, un office,、eh, en donde esta persona imputada ingresa a los gritos, obviamente、eh, pidiendo algún tipo de explicación hacia la otra persona y se intercambian algún tipo de, de insultos, palabras y, y termina como terminó que obviamente、eh, con una persona que está imputada en un hecho. Eh, AT e puntualmente te decía, y, y, y te doy si quieres un derecho a réplica, llamémoslo、sí. así, entre comillas. Pero AT e se quejó de la demora del accionar judicial y, y, y comparó, incluso dijo, para otras cuestiones hay una rápida intervención de la justicia. En este caso, medio como que、eh, no, no se están ocupando del tema. ¿Cuál es tu posición? Es que、eh, arranqué la nota, obviamente, adelantándote que en menos de 24 horas resolvimos. Que es lo necesario y lo justo para este tipo de casos. Como hacemos en todos los casos, se solicita una medida de. en la rapidez, una medida de prevención urgente, que si querés te lo traslado, digamos, te hago la comparativa con, con la Ley de Protección Integral de, de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, que se solicita siempre al juez. Nosotros lo que utilizamos al ser dos personas de sexo masculino es una medida, de, una medida que, que se solicita también al juez por la Ley de Víctimas, donde se solicita la protección, y es una medida. Licis y llanamente emitida por un juez.、Eh, si vos tenés presente que esto fue a las 11.40 horas, nosotros,、eh, el hecho sucede así, a nosotros nos pasan a las 2 o 3 de la tarde, al otro día ya estaba la medida y estaba la declaración, la persona sentada prestando declaración de imputado. En feria judicial, obviamente. Eh, digamos, eh, no tengo mucho más para decir que en menos de 24 horas, digamos, se trabajó la causa.、Eh, o sea, no tengo mucho más、eh, que decirte en esto de la rapidez. Eh, nosotros trabajamos casi te diría la totalidad de las causas, iguales, no, no, no, no, no, no cambia una u otra. Esto es una particularidad digamos, de i g a m o esta causa que se trajo imputado el mismo día, se presentó con, con su abogado defensor, hizo uso de su derecho de defensa, declaró y en el mismo acto se le impuso esta medida restrictiva que, que es la, lo que se usa en el común de los casos en esto, en este sentido. Y obviamente también se le dio intervención a la seccional segunda para que se aboque a ver si hay camas de seguridad. Esto que vos mencionaste, me preguntaste si hay testigos presenciales, también tomaron algunas declaraciones testimoniales. Este, yo creo que vamos bien en el entendimiento de, digamos, de los plazos, vamos bien con, con los plazos digamos, que p o d i m o s llegar a trabajar. Bien. Te modifico de hecho, o te, te planteo、uh -huh. otro tema. Hay una denuncia contra los patovicas o el personal de seguridad de un boliche bailable que se llama y e s ¿Qué avance ha habido en esa investigación donde、bueno. la víctima fue el pibe Hugo f o r n a s a r i Claro, ese, esa, esa causa ingresa, digamos, también por, por una denuncia que efectúa esta persona que vos mencionás, en la seccional primera. Se hace, digamos,.、Eh, También al otro día se hace presente esta persona, a pone r en conocimiento algunas alguna otras cosas que tenía en su poder, concretamente videos filmados por un amigo de él que estaba en el momento. Y ese mismo día, digamos,、eh, en la noche,、eh, cuando me comunican la situación que esta persona se había presentado a la mañana a hacer la denuncia, se procedió al secuestro de, de las cámaras de seguridad del local este, y se procedió a identificar este, conjuntamente a todos los. Las personas que prestan servicio de seguridad digamos, en el local.、Eh, y bueno, también, como es una causa digamos, de i g a m o s d feria, se va a ir,、eh, que no, digamos, no hay personas que estén privadas de su libertad, se va a ir trabajando.、Eh, en la urgencia se ordenó que lo revisara el médico forense, que se g a r a n los certificados de sanidad policial. Este, y bueno, se va a ir trabajando con las diferentes versiones que hay de, de las personas que están. i n v o l u c r a d a en el presente hecho. Obviamente, la persona damnificada vino a fiscalía, se le recepcionó, se le tomó la denuncia este, y se, le, se lo hizo revisar, obviamente, como te dije, por el médico para contratar las lesiones para no perder, digamos,、eh, la inmediatez, digamos, de, de, de la lesión que tenía. Y también va están, avanzando. Las, las personas agresoras,、eh, supuestamente, están identificadas. Eso se fue, eh, digamos, eh, de las cámaras de seguridad que, que se recepcionaron、eh, en el local, eso se hace todo un, se todo manda a la división de telecomunicaciones para que haga un análisis.、Eh, ellos tienen un programa especial que es un reconocimiento que tienen, digamos, de, de, de facial, creo que se llama así,、uh -huh. donde van a hacer todo un estudio,、eh, digamos, de, de las cámaras de seguridad. Eh, también se le recepcionó, estoy recordando, declaración al personal policial que estaba de servicio en ese momento. Y se、eh, hizo toda una investigación en la, digamos, en, la, en la rapidez del caso que amerita la situación. Obviamente、eh, vamos a ir avanzando、eh, en la investigación、eh, y lo más importante que es la recreación digamos, de la, del delito, que serían la, las lesiones, ya las tenemos contratadas. Entonces ahora hay que recopilar todo, cómo suceden los hechos. También te adelanto que puede llegar a otra versión. Obviamente, si se los trae como imputados y se recrea que fueron lo, lo, las, las personas de seguridad quienes los golpearon, pueden tener su versión y pueden defenderse también como cualquier ciudadano común. Aún no hay personas imputadas en ese hecho porque hoy es objeto de investigación, obviamente.、Eh, se han mencionado algunos, algunas personas que, que son los seguridad del local,、eh, pero no hay personas imputadas en el momento porque todavía no tenemos, digamos. digamos, Recreada la situación fáctica. Eso va a ser digamos, con el estudio de las cámaras y demás circunstancias que se vayan agregando.、Eh, seguramente te ha tocado intervenir en otro episodio que tuviera este tipo de denuncias y, y los casos、sí. siempre son distintos,、uh -huh. no, no idénticos por lo menos. Pero,、eh, ¿en algún caso se llega al fondo de, de conocer el episodio? Es decir, ¿ha habido、eh, p a t o v i c a s condenados por episodios de violencia? Mira, no tengo, no tengo. Mira, si te digo ahora, no tengo, no tengo alguna que recuerde. Que、uh -huh. tenga, creo que hubo en algún momento en algún local de la calle Quintana, en una feria judicial también, que, que estuve interviniendo.、Eh, ¿Qué pasa? A ver, te explico para que lo entienda hoy、sí. la audiencia. Yo soy fiscal de feria, ¿no? La causa quizá a mí no me queda originariamente. Yo dispongo algunas medidas que puedan llegar a. Acede en la Rapidez o en la i n m e d i a t e y después el que interviene es otro fiscal. Por eso figura que, que intervenimos los dos fiscales en la causa esta de 10. Probablemente esa causa no me quede a mí, pase a otro fiscal que l que le va a quedar cuando retome su actividad los primeros días de febrero. Entonces, no recuerdo en este momento yo que haya tenido particularmente alguna causa que haya condenado a l g ú n patobica. A lo mejor mis colegas pueden llegar a tener alguna causa que haya alguna condena, pero no recuerdo yo personalmente que tenga.、Eh, digamos. Eh, no es normal que suceda esto de、eh, acá, digamos, en, en Santa Rosa.、Eh, hemos tenido algún tipo de denuncia, obviamente, pero no es una cosa que, se, que, que sea normal que suceda, ¿no? Si se、si、me entiende el concepto.、Uh -huh. Bien. Oscar Casenave, muchas gracias. A vos, Juan Pablo, un abrazo grande. El fiscal Oscar Casenave nos ponía al tanto de estas dos investigaciones.